Después de la protesta y la represión, la legislatura de Chubut derogó la reciente ley de zonificación minera. Vamos a hablar de este tema con Gonzalo Pérez Álvarez, él es parte de la Asociación de Docentes Universitarios. ¿Cómo te va Gonzalo Lautaro? Te saluda. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Muy muy contento dentro de la situación. Bien, esto ya eh, se dio hace un ratito, ¿verdad? Sí, sí, hace instantes deben escuchar, supongo de fondo, me alejé bastante de las marchas, porque... Está sumamente ruidosa y con mucha alegría, pero bueno, hace instante se votó por unanimidad la, la derogación de esta ilegítima ley de zonificación minera. Bien, ¿vos estás en Trelew ahora? Estoy en Rawson, estoy en Rawson, en, Rawson. en la ciudad capital. La, la movilización se concentró frente a la legislatura, aunque la legislatura sesionó de forma virtual justamente uh -huh. para evitar eh, la... La presencia popular, quizás para evitar que la presencia popular exija medidas más profundas, como la renuncia al gobernador, la renuncia a los diputados que votaron esta ley a todas luces ilegítimas, que ellos mismos tuvieron que reconocer hoy que era ilegítima. O sea, para que los oyentes, las oyentes en, entiendan la gravedad de lo que pasó, esta es una ley impulsada por el Poder Ejecutivo, votada por 14 diputados y diputadas, y que tiene Cinco días después de votarla, o ya se me pasa, creo que fueron seis o siete días después de votarla, tuvieron que reconocer por unanimidad que esta ley no podía no podía llevarse adelante una ley votada a escondidas, en un orden del día eh, modificado a último momento, donde se incorporó como último tema esta ley de zonificación minera, y bueno, había demandas de medidas más profundas, como te digo, como la aplicación de de la iniciativa popular, que es un proyecto de ley para prohibir de forma permanente la minería, la mega minería en Sud, y eso no fue tratado. Pero bueno, pese a eso, hay una gran alegría popular por esta victoria. Eh, esto sienta de alguna manera un precedente, digo, el pueblo saliendo a la calle sostenidamente durante varios días, veíamos las marchas, sobre todo en la ciudad de Trelew, en Rawson, Eh, diciéndole no a este proyecto tratado entre gallos y medianoche digo, ¿habías visto en, en, en tu vida en, en tu vida ahí en la provincia una manifestación de este tipo? y mira, para para reconocer manifestaciones de este calibre y de estos de estos niveles de, de impacto popular hay que irse al año 90 en lo que es conocido como el chubutazo uh -huh. que fue una gran rebelión popular contra un paquete, digamos, de medidas eh, de ajuste del Estado, no lo que eran en el marco del menemismo los proyectos estos de ajuste del Estado. Yo creo que este proceso fue superior a ese chubutazo por por varios factores, por el nivel de movilización que generó, por el tipo de, eh, de medidas, por el tipo de, de planteos. Y antes todavía, eh, lo que se conoce como el treleguazo en 1972, que ese fue un proceso realmente impresionante en el marco de una dictadura donde se movilizó toda la sociedad de Trelew y del valle inferior del río Chubut, que es la zona norte de nuestra provincia, eh, contra la detención ilegal de 19 ciudadanos, uh -huh. después 16, eh, que habían sido solidarios con los presos políticos acá en Trelew. Claro. Entonces nuestra provincia tiene tradición de este tipo de procesos, pero sin duda lo de hoy fue impresionante y en, en lo de estos días fue impresionante, fue muy emotivo además, fue, fue unánime te diría, eran familias y familias saliendo a la calle, familias volviendo a salir a la calle después de cruentas represiones, chicos con decenas de balazos de goma y en algunos casos hasta con balazos de plomo, volviendo a salir a las calles uno ve autos rotos por los balazos o por las piedras, Eh, acompañando las caravanas, eh, realmente fue un proceso impresionante en ese sentido, que ya hace comparable con otros en nuestra historia, pero que marca, como vos decís, un, un punto de inflexión, quizás comparable a lo que pasó hace un par de años en Mendoza, donde también un gran proceso de movilización popular logró derogar la, la ley megaminera. Eh, te pregunto, Gonzalo, por el plebiscito, eh, ¿tiene fecha esto? ¿Qué es lo que anunció el gobernador Mariano Arcioni? No, no, el plebiscito no se votó porque justamente, bueno, hay mucha discusión con cómo sería ese plebiscito, con si es necesario ese plebiscito también, eh, y eh, hay que, digamos, organizarlo y legislarlo, un plebiscito, ¿no? Uh -huh. es un De hecho, es un proceso complejo porque hay que preguntar por el sí o por el no a una ley en particular, que tiene que ser una ley que tenga estado parlamentario. Eh, nosotros lo que pedimos es que esa ley que se disputa sea la ley de iniciativa popular, que es la apoyada por más de 30.000 personas, ciudadanos, ciudadanas acá de la provincia, y el gobierno no ha planteado claramente eh, en qué términos quiere hacer el plebiscito, ¿no? Así que, bueno, esa discusión seguramente quedará para más adelante, o bueno, o en realidad yo creo que el gobierno y la dirigencia política tradicional de la provincia debería reconocer lo que decimos acá es que el plebiscito ya está hecho, ¿no? Ya se hizo en estos días en las calles. Bien, las últimas las últimas imágenes que nos llegaron eh, ayer tiene que ver con la quema de la redacción del diario El Chubut. Eh, ¿Qué es lo que se sabe de ese incidente, de ese hecho? Eh, ¿Qué es lo que pudieron ver ustedes ahí? No, fue algo muy grave, muy lamentable. Yo de inmediato expresé mi... Bueno, Mi repudio a eso, mi solidaridad con los trabajadores. es una El diario Chubuta, además, es de una familia de acá, de nuestra región. O sea, ni siquiera es, como uno podría pensar, un diario de capitales por años. Y la verdad fue un hecho muy llamativo. no Casi que no tengo más para decirles que eso es un diario ubicado a dos cuadras o tres cuadras de la Comisaría Primera de la Ciudad, a dos cuadras del municipio. Y, sin embargo, no tenía no había ninguna presencia policial, hay videos dando vueltas, digamos, de, filmando durante más de tres minutos los destrozos y no aparecía ni un policía en un contexto donde esa misma policía estaba reprimiendo a dos cuadras no de ese, de ese hecho, pero no iba a, a frenar o a impedir esta, esta rotura de, de instalaciones de este diario, un diario que está en la región desde 1972, Eh, y la verdad un hecho extraño porque además se dio ayer a la noche cuando ya la movilización, por ejemplo acá en Rausen, yo me quedé la movilización acá en Rausen, que es la ciudad capital, Rausen y Trelew son dos ciudades ubicadas muy cerquitas entonces casi para nosotros es parte de un mismo recorrido, yo me quedé acá en Rausen y acá era una movilización de festejo, digamos, porque ya se sabía que hoy se derogaba la ley casi con seguridad además esa derogación iba a ser por unanimidad que es lo que terminó pasando hoy en todos esos contextos la verdad que eh, un hecho como como la bueno el incendio el ataque al diario Chubut, que además es el único ataque que fue medio a una institución privada todos claro. los ataques que habían habido todos los hechos de ese tipo habían sido instituciones públicas la verdad que es muy raro y ojalá se investigue en serio. Bien. Eh, Gonzalo, si querés decir algo más, estamos escuchando los festejos de fondo no, y seguramente no, nada, la alegría que están viviendo ahí. Volver a saludarte, ahí. Disculpa que ahora me acerqué un poco a la marcha y debe haber mucho ruido de nuevo. Eh, volver a saludarte, volver a, a agradecer todo el acompañamiento de, de todo el país y especialmente de, de las provincias hermanas patagónicas como la papa. Gracias Gonzalo, fuerte abrazo. Ahí lo escuchábamos a Gonzalo Pérez Álvarez, él es parte de la Asociación de Docentes Universitarios, una de las tantas organizaciones